Además, lamentaron su muerte Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, Jimmy Morales, presidente de Guatemala, Rafael Correa, presidente de Ecuador y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, así como artistas conocidos por su activismo social como René Pérez, residente, Mark Rúfalo, Leonardo DiCaprio y Naomi Klein.